Ideas de negocio, el podcast. Episodio 15. Fail fast. Equivócate pronto. Buenos días y bienvenidos de nuevo a Ideas de negocio, el podcast. Comenzamos otra vez más con esta rutina de grabar un episodio diario en el que analizamos una idea de negocio. Al otro lado de la red tiene que estar Luis y le voy a dar la bienvenida Hola Luis. Muy buena Nuria, aquí estoy eh, para toda la peñita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? cómo ¿Qué ha pasado estas Navidades? Hemos estado desconectados, tío. Hemos estado con las obligaciones que tenemos las personas adultas. <risa> <risa> <risa> ¡Qué putada! Obligaciones personales también, ¿no? Que a veces no solo son las del curro. Claro, claro. A mí el curro, yo del curro he estado súper tranquilo. Ha sido la familia la que más guerra me ha dado. <risa> qué bendición que sea solo eso, ¿no? Pero <risa> es lo que había, es lo que había. Bueno, pero bien, ¿no? ¿O, o no? Oh. No, no, de puta madre, de puta madre. También el poder desconectar un poco. Lo que pasa es que la cabra tira para el monte. Igual estás ahí con la familia y, y ves un local vacío y dices, joder, aquí se podría montar un... Somos unos yonjis de, de los negocios. Sí, sí, pero total, ¿eh? Total. Yo dije, estas navidades tengo a las niñas en casa, les voy a dedicar tiempo, voy a desconectar del curro, tal. Venga, voy a intentar no hacer nada. Pero, tío, había veces que es que era imposible. Venga, voy a hacer no sé qué, voy a hacer tal... Al final, bueno, si haces lo que te gusta, pues lo acaba, acabas dedicándole tiempo, quieras o no. Claro, es muy chunga. Es, es muy difícil de separar la delgada línea del trabajo con el placer cuando estás trabajando en lo que te gusta. Eso, que ojalá todos los problemas sean así, ¿no? Pero, pues... pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y entonces hoy, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy? Nueva idea de negocio. Oye, por cierto, por, por, cierto, cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Que, que los, lo, la audiencia se habrá dado cuenta de que ahora... Eh, ya estamos los dos juntos grabando en el mismo hemos tiempo. Hemos vuelto. ¿no? <risa> hemos puesto de acuerdo, claro, claro, hemos vuelto, mejor así, Más ¿no? natural, creo. Sí. Más natural todo, sí, sí, sí, sí. Perfecto. Pues, eh, señor, ¿qué traemos? ¿Qué tiene usted? Vale, para te comento. Mí? Lo que tenemos, ¿vale? Es un fail fast, de pronto. Es un poco, eh, no sé a quién se lo escuche. Que si no la claro. jodiste. <risa> no sé, sí, porque no sé no sé a quién se lo escuche. Bueno, supongo que en, en charlas de emprendedores lo dirán mucho, ¿no? Lo de equívocate rápido. Pero me parece muy que tiene mucho sentido. El otro día, hablando con... Con la gente, con, con gente aquí en el COU de, de la peña que se gasta pues 20.000 euros, 30.000 euros en montar un negocio físico, una reforma y tal, y ni siquiera sabe si te va a funcionar. Porque yo veo muchas veces negocios que, ya, que de la claro. que vengo de casa, veo mogollón de negocios en estos 3 años que ya. llevo aquí en Móstoles, negocios que han abierto, que han sí. cerrado, que han vuelto a abrir otro negocio, han vuelto a cerrar. Me y todo eso es dinero. Genial. Claro, Me todo eso es diner, dinero sí, tirado a la basura. Totalmente. Entonces, lo que propongo es una sí. plataforma, un, una página web, un servicio que sea creación de productos mínimos viables, para que si te equivocas y te gastas el dinero, lo hagas rápido. ¿Vale? Esa es la idea. La vamos a desgranar ahora, ahora la vamos a desgranar, ah, pero primero Nuria, pues cuéntame un poquito qué tal qué tal la Navidad. ¿Qué tal la Navidad a nivel a nivel productivo? Igual que, ah, que siempre hablábamos un poco de cómo nos iba la semana, pues ahora han pasado tres semanas. D Dame tu review, ¿qué, qué has hecho? ¿Ha, ha, ¿Ha habido por ahí cosillas, proyectos? ¿Qué? Pues la verdad es que ha sido una la vida muy a nivel personal, eh, o sea, he hecho el mínimo viable, ¿sabes? ¿Sabes estas cosas? Esto lo hablo mucho con Miguel Antúnez. ¿Sabes estas cosas que, que dices? Es que si no hago esto, o sea, mi negocio se va al garete, ¿no? Pero si hago esto, mi negocio tampoco es que avance, pero por lo menos se queda ahí Ajá. flotando, ¿no? Como si fuera un barco sí. eh lo llevas ahí como sin motor y sin vela ni nada. Y bueno, pero eso ahí, mola también, arriba, eso mola, porque está, a mí también me ha pasado, bueno. que, que digo, joder, este, este mes de diciembre he hecho muchísimo menos, pero apenas se ha resentido la cosa, eso, eso es porque ya tienes, algo, ya tienes algo estable. Claro, claro, claro, claro, claro, sí, sí, sí, sí bueno, eh, a ver, o sea, a nivel de, por ejemplo, la escuela he estado haciendo cambios en la web, en la escuela he optado, está, no, no quería, eh, no quería, estaba muy reticente, pero he optado finalmente por el modelo boluda de, de estructura de la página web y joder, eh, vamos, eh, las poquitas horas que lleva mmm, se ha notado, se ha notado bastante, o sea que, que bien, bien, bien en ese sentido, así un poco a lo más que, que puedo contar es eso, que ha habido cambios en la web que son visibles y que incorporo en la escuela un soporte fiscal, Pues muy buena idea, Nuria. Me parece muy buena idea el aprovechar otro otro punto fuerte que tienes y meterlo dentro dentro de la escuela. Yo he pensado en hacer algo parecido, que es con el coworking. A la gente que viene, una oferta de enero, pues le ofrezco un, un, una consultoría de marketing online, ¿no? Eh, que además de tener el puesto, pues le, le meto ya un poquillo en el, en el tema del marketing. Yo hago un análisis y les digo en qué creo que pueden mejorar y luego ya ellos toman su, su decisión. Mola. Mola, mola, mola. Es, es abrir un poco más claro. mercado. Sí, está guay. Está claro. guay. Muy bien, pues entonces me comentabas web de servicio de creación de producto mínimo web viable. Web de servicio eh, de creación de producto mínimo viable, ¿vale? No deja de ser eh, crear una, una página web, ¿vale? Lo que pasa es que sería una página web enfocada a un en negocio online, ¿vale? Mi idea, eh, también está un poco verde, quiero que, que me ayudes a darle forma, ¿vale? Sería... Eh, coger y, y vender lo que sería una página web, pero a nivel personalizado. Pero personalizado no tiene por qué ser una programación a medida. Personalizado quiere decir que hay que ver qué necesidades tiene la persona. Me explico. Eh, gente que quiere, lo que hemos dicho, ¿no? Gente que quiere va a invertir una cantidad de dinero en un negocio que no sabe si va a funcionar. Entonces, lo, lo, lo típico, tienda de zapatos. Yo quiero montar una tienda de zapatos. Vale, tú tienes... Eh, esa persona eh, viene a nosotros no y le decimos vale pues vamos a eh, hacer una evaluación de si podría funcionar tu tienda de zapatos entonces lo que vamos a hacer es montarte un, una página una tienda básica online vale pues igual que tenga tres modelos de zapatos y vamos a ver si se venden, vale entonces vamos mmm, ¿Por qué tres modelos de zapatos? Bueno, pues no, habría que hacer un análisis de la idea que tiene y decir, ¿cuál es tu punto débil? Pues que tienes un modelo de zapatilla que yo que sé, que que con ella puedes volar, ¿vale? Pues ya tenemos un valor diferencial, ¿vale? Entonces, vamos a poner a la venta, en vez de toda una zapatería, solo un zapato, pero es un zapato que vuela, ¿vale? Y si tenemos ventas con esto, veremos que, que joder, que está funcionando, que, que a la gente le interesa. Entonces ya ampliaríamos, haríamos una tienda online más grande o te diríamos, mira, con estos números igual sí que te compensa montar una, una zapatería física, ¿vale? O sea, un poco la idea es esa, hacer que, que tu producto funcione, ¿vale? Esta idea me surgió a raíz de, de una chica con la que estuve haciendo marketing online que, que tenía unos bolsos de lujo que valían eh, 300, 400 euros y teníamos que venderlos. Entonces hicimos campañas eh, de AdWords por bolsos de lujo, por, como palabra clave, hicimos campañas por Facebook para gente que tuviera ingresos eh, altos y no había manera de vender ese, ese esos bolsos. Y, y lo que le dije es, ¿por qué no pivotamos un poquillo y en vez de hacer un, un producto tan caro, no haces unos bolsos de tela eh, que sean un poquito más baratos, que, que, que sean más, eh, como dice Joan, no-brainer decision, que lo veas lo veas a un precio asequible y digas, me gusta, me lo compro. Y hicimos eso. Claro, pero los, los, hacía, hacía, ellos, no los muchos, hacía ella todos, eran personalizados completamente, o sea, eh, ella había estudiado diseño de moda y, y, y los hacía ella todos y, y probamos esta vertiente y esta vertiente empezó a vender y para mí eso fue un éxito, eh, el decir los bolsos de lujo ahora mismo no, no son tu, eh, tu producto, ahora mismo, porque ella vendía su, la marca de su nombre pero no era una persona conocida, ¿sabes? Si yo ahora digo, soy Luis Flores y, y vendo unos relojes por 400 euros, sí. mmm, si lo dice igual, yo que sé, agate Ruiz de la Prada, pues igual la gente los compra. Pero si lo dice Luis Flores, pues difícilmente eh, va a funcionar. Entonces, lo que sí. mi, mi consejo es, tuvimos tres meses, lo hablamos desde el primer momento, estar tres meses a ver qué podíamos hacer. Y lo que te digo, mejoramos la página, mejoramos la usabilidad, pusimos prueba social, pusimos valoraciones, pusimos un plugin que te dice, pues hace cinco minutos se ha comprado, ¿no? Que... Un poco como para también decir, hostia, que se está... Se está y así me fue al final cuando cambiamos de producto... El problema no está... No. Vale. Pusimos un planning que, que te avisaba, ¿no? Pues, oye, ¿se ha comprado este producto hace cinco minutos en tal sitio? ¿Vale? Que era un poco falsear las ventas del usuario, pero el usuario como que tenía la sensación de que ya se ha comprado, entonces como que te entra la prisa ¿no? Porque se agoten... Eh... Entonces se probaron varias técnicas de marketing y no funcionaba ninguna y al final pues lo que te digo, dimos con que el problema estaba en el producto y eso eh, pues ya ya ahorró bastante, no ahorró el, el decir vale pues paramos la producción de estos bolsos porque no, no tienen salida, no tienen salida por este precio y empezó con unos bolsitos de tela más humildes, más modestos eh, por otro precio y esos empezaron a vender, entonces Para mí eso fue también un éxito. no el, Muchas veces en el marketing, no, es que no me funciona, es que este lo hace mal. Bueno, o igual lo, puede ser que lo haga mal. Obviamente todos nos equivocamos, pero también puede ser que lo haga bien y el problema no esté en el marketing, sino en el producto. Entonces, un poco la idea de negocio es esta, que alguien que tenga una idea nueva, que quiera, quiera darla a funcionar, que, que, que vea a ver si se puede si puede funcionar o si no puede funcionar. vale Sería como crear un pack de página web y marketing online específico para el proyecto que tú nos cuentes, pues por X dinero. O sea, sería personalizado, ¿vale? Sería, pues, un proceso de, primero, reunirte con la persona. Segundo, trazar una página web y un plan de marketing y cerrar el trato con la persona y llevarlo a cabo. Y luego devolverle un informe en el que se diga, mira, esto es lo que ha pasado. Pero hay falta, a mí me parece que estás construyendo la casa por el tejado. ¿Hay faltan cosas? en ese plan, porque el marketing es que ahora se ha puesto, está muy de moda hablar de marketing, ¿no? Pero realmente la construcción de una empresa el marketing digamos que es el último paso primero tienes que hacer una estructura de costes Sí, yo lo que voy, yo voy con la idea de que, de que la persona que quiere abrir algo pues ya ha hecho un trabajo previo, ya ha hecho su estudio de mercado entonces simplemente es como la parte de la validación, ¿sabes? Mm pero, joder, se queda cojo igualmente, ¿por qué no ofreces? ¿No sería mejor ofrecer todo? O sea, una persona que sabe que quiere emprender una persona uh -huh. que sabe que porque la persona que va a abrir o por lo menos no lo que comentabas, ¿no? Cuando vas desde tu casa hasta el coworking que a mí me pasa, aquí en mi casa bajo a la casa a la calle a sacar a los perros y además es que me pasa muchas veces de abrir en un local y les veo que están haciendo la reforma y siempre le digo a mi marido, ese cierra Ese le doy seis meses. ese le doy no sé qué. Porque no, o sea, se les ve ya de por sin ver los sí. números, se les ve sí, de por fuera, ve. ¿no? Esto. Y, y esa esa persona, esa persona que, que a mí me da mucha pena porque van con todas sus ilusiones, van incluso pues con un dinero que posiblemente hayan pedido un claro. crédito o que sean sus ahorros o todo esto. O sea, esa persona Eh, posiblemente no haya hecho un estudio de mercado. Si lo hubiera hecho, no fracasaba. Bueno, o sí, o, o sí pero se da cuenta de que va a fracasar. O, o, bueno, o sea quiero decir, a ver, sí, o sea, no es que los estudios de mercado ah. sean infalibles o sean 100% seguros, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que normalmente, pues es que lo he visto en, en casos incluso cercanos, de gente de, jo, es que tengo ahí un dinero, no tengo no tengo trabajo, pero me quedan dos años de claro. paro, se acaba de ir el ¿no? trabajo, me quedan dos años de paro, no sé si montar un negocio porque tengo ahí el finiquito, no sé qué, tal, no, ah. no te pongas a alquilar un local, no y es que lo, lo, van como como, como los, los, los caballos cuando le las orejeras en los ojos, que no sé cómo se llaman a eso. Sí. ¿Sabes? Claro. que como que van como que van a, a piñón fijo a la venga al local a no sé qué y no están haciendo un estudio claro. económico de viabilidad o sea viabilidad económica no estoy no estoy hablando claro. de, de viabilidad de, de marketing no no no viabilidad económica tú sabes cuánto te va a costar el local alquilar el local. ¿Sabes cuánto te va a costar los autónomos? ¿Sabes cuánto vas a tener que pagar de IRPF? ¿Sabes cuánto vas a tener que pagar de retenciones por el alquiler del local? Todo este tipo de cosas que son una estructura de costes muy sencillo, normalmente en un plan de marketing no se tienen en cuenta. Entonces, por eso digo, joder, ¿por qué no se ofrecen las dos cosas? Para esta gente que claro. sabe que quiere emprender pero que a lo mejor no está metida en el mundo como estamos tú yo, en el mundo de, del emprendedor y tal, ¿no? Sí, sí. Tal cual, eh, claro, eh, yo había pensado como un pack más pequeñito, pero efectivamente, claro, muchas veces se necesita más, eh, más, eh, lo que tú dices, ¿no? Como una, una visión más grande. Mira, yo en mi cabeza lo había visto un poco más sencillo, ¿vale? Porque cuando yo, eh, cuando muchas veces, cuando viene la gente, yo no, no he hecho, no hago igual tanto número, igual también en, también fallo yo. Mira, te pongo un ejemplo. Ayer me compré la revista Emprendedores porque vi que había un plan de negocio de un coworking y quería compararlo. Y todos esos números... Eh, la verdad me parecieron muy irreales a la hora de, de, de llevar de, de compararlo con lo mío y decir mira aquí hay partes que estoy de acuerdo partes que, que hay que veo que hay un un punto medio y partes en las que estoy completamente en desacuerdo entonces eh, como te voy a decir creo que lo importante no es tanto el estudio sino el rápidamente llevarlo a la práctica sabes el que rápidamente un producto llegue a la gente sabes y, y veas cómo interactúa la gente con él no sé si me explico no sí que creo que, que lo que tú dices no podría haber un, un plan premium que sea como que englobe todo pero la parte que yo había pensado era más la de coger algo y llevarlo a la práctica cuanto antes eso sería, se, sería como más okay. que la fase de planificación la fase de validación pero también es cierto que Claro, pero es que estamos estamos validando un negocio que no va a ser el último, o sea, no va a ser el negocio verdadero eh, no, no, no, no, a ver mmm, en cierto modo creo que te da más números para luego poder seguir haciendo tu plano para que te decida, si sí, tiro para adelante o no tiro para adelante, pero sí, sí, sí que es cierto que, claro, que no estás evaluando exactamente el negocio, estás evaluando el cimiento Estás evaluando si o eso una pata, vende. claro estabas evaluando si eso se vende, ahora si tú no lo quieres online y lo quieres presenciar las cosas van a cambiar mucho, pero por lo menos sabes si eso se vende, lo que pasa es que aquí tenemos un problema, y es volvemos al ejemplo de antes el típico que quiere montar, montar una una eh, zapatería online que no me salía el nombre, entonces esa persona sí, um, sabe que el negocio, sabe que los zapatos se venden porque online se venden pero que se venda online no significa que se vaya a... Claro, efectivamente. Offline. Entonces, él sabría... Claro, nosotros lo que damos es la herramienta, en este caso, eh, en este ejemplo hipotético, le estaríamos diciendo, mira, online se vende y online invirtiendo tanto, se consigue tanto. Con estos números ya tú decides si quieres montarlo offline, ¿sabes? O sea, es un poco la, la idea, obviamente. O también, otra cosa que se podría hacer para también cerrar un poquito más el producto es enfocarlo solo a, a cosas digitales. Es decir, ven con tu idea, aunque sea física, nosotros te la digitalizamos y te hacemos un producto mínimo viable de esa digitalización. Sí, a ver, lo veo y lo veo incluso con el offline también, ¿eh? porque podría ser un suplemento o un servicio premium. Claro. Sí, sí, es lo que tú, lo que me dices, ¿no? Que, que igual sí que es cierto que, claro. que que las cosas físicas, pues aparte de tener más gastos, tienen más complejidades y más eh, elementos a tener en cuenta. Entonces podría haber una versión online y una versión offline. O sea, es una versión para negocios físicos claro. y una versión para negocios online. Claro, incluso en la parte de, de online, ahí se simplifica tanto la parte económica que incluso casi que se podía prescindir claro. de la parte económica. Uh -huh. A ver, excepto el típico date de alta en autónomos, eh, rellena modelo 130 o a retenciones en factura en función de lo que vayas a hacer, pero pero ahí se podría simplificar bastante. ¿Y, ¿Y cómo planteas el tema del pricing? Claro, el tema del pricing no sería no sería personalizado para cada caso porque es lo que te digo. O sea, mi, lo que te digo, mi, mi, mi idea no basada en esos puntos pues es que llega una persona y, y tienes una reunión. Entonces, en función a lo que te diga, tú le vas a presentar un proyecto mínimo viable y un plan de marketing. Es variable, porque depende mucho de todo, claro. ¿sabes? Entonces, el, el price o sea, no, no, no sería paquetizado. paquetizado. O sea, ni, escalable. ni escalable. No sería paquetizado ni escalable, de momento, tal y como lo tengo pensado. Luego, igual, si luego lo cierras algo digital, nada pero lo mismo, es que creo que este tiene que ser un producto de... Mira, yo creo que, no sé si existe lo que voy a comentar, ¿vale? Pero sería como un producto de lujo, pero aún así sería un producto low cost. Quiero decir, me parece un... Ya, ya, ya, espera, a ver, que, que te explique lo que tengo en la cabeza. Me parece de lujo, porque va a ser caro, sí, sí, no sí. va a ser barato, pero me parece low cost porque creo que te puede ahorrar mucho más de lo que te va a costar. Ya, o sea, que es que es un producto de precio alto... Es un, o vale. sea, es un producto de precio alto directamente. Vale, es un sí, sí es un, es un producto de precio productos, alto, productos, pero mira, como eh, muy... te iba a decir, por ejemplo, con esto me pasa con, cuando te vas a comprar, si te vas a comprar una casa, por ejemplo, eh, muchas veces hay una diferencia de precio que dices, oye, incluye los muebles, no incluye los muebles... Eh, Y ahí hay una diferencia de una cantidad de dinero, o sea, por incluir los muebles o por o porque esté incluida, o porque de comunidad sea más alto o porque tenga garaje o no tenga garaje. Eh, es una cantidad de precio de diferencia muy grande. Pero muchas veces incluso ni por esa cantidad de dinero tan grande la pasa en volumen a que lo que vamos a comprar es una puta casa, ¿sabes? Si te vas a comprar una casa, que por ejemplo puede ser una inversión de 150.000 euros, Eh, muchas veces dices, bueno, pues tiene eh, puede tener garaje, puede no tener garaje, me lo pueden dejar con muebles, me lo pueden dejar sin muebles, y muchas veces, ahí tenemos una cantidad de, euros, una cantidad de dinero muy grande, pero muchas veces, mmm, eso no va, si la casa te gusta mucho, no va a impedir que digas que sí o que no. sabes Si la casa te gusta mucho, o, o si ves que encaja con tus necesidades, ese, ese, esos 5.000 o 10.000 euros, que son una cantidad de importante, pasan a ser pasan a ser un poco menos importantes, y aquí voy con lo mismo, si tú tienes pensado en invertir, ponle 50.000 euros en, en invertir en un proyecto, si te piden 1.000 o 2.000 por decirte, oye, igual deberías de hacer otra cosa con ese dinero, eh, igual a, psicológicamente se vuelve menos. Claro, lo que pasa es que yo aquí veo un problema, y es que una persona que está que está pensando invertir 50.000 euros en un negocio, no lo va uh -huh. a hacer en un negocio online porque en un negocio online no hace falta invertir tantísimo dinero. Depende. Eh, Depende. No. no. puedes empezar por muchísimo menos dinero, claro. o sea, no. ¿Para qué necesitarías 50.000 € en un negocio online? Pues mira, si tienes que hacer una programación a medida muy compleja, tendrías que invertir en sueldos de Ah, bueno, porque vas a hacer una, claro. ya, porque vas a hacer una aplicación. Por eso te digo, pero bueno, sí, entiendo lo que quieres decir. Ya, que ya, obviamente ya, ya, ya. cualquier cosa en cualquier cosa en digital Eh, también lo también es cosa nuestra, ¿no? o sea, cosa de la sociedad que lo evaluamos como si fuera barato cuando no tiene por qué o ser. Así que suele ser más agradecido y, y muchos proyectos, lo que tú dices, ¿no? Pues son más baratos, pero pero yo creo que está muy mal la mentalidad de 50.000 euros no va, que creo que tienes toda la razón y que es algo que está ahí, pero me parece que, que deberíamos de empezar a cambiar nuestros chips. Y y no está ¿sabes? Y no, y dejar de pensar, no, 50.000 euros, pues no lo voy a invertir en algo online. Pues igual, si lo inviertes en algo online, sale ganando. Igual, tienes, igual lo que es el proyecto vale 5.000, pero si los 45.000 los inviertes en publicidad y hay mercado, igual lo petas. Ya, lo que pasa es que ahí te diría que, que me parece un gasto desmesurado para para el, el capital inicial que estás poniendo uh -huh. en el negocio. O sea, yo a nivel de viabilidad económica no vería de ninguna uh -huh. manera o no recomendaría nunca a nadie que se gastara 50.000, 45.000 euros en publicidad cuando lo que ha puesto para montar su negocio no, no, es claro. 5.000 okay. y está comenzando. Uh -huh. eh, yo ahí no lo vería, ¿eh? Porque, no o sea, a lo mejor yo para eso soy más conservadora. Eh, pero a ver, te entiendo, te entiendo por dónde vas lo que sí que veo es que esto mmm, mmm, o sea, está F bien la idea pero de no, claro. quizás sí. habría que darle una vuelta Aquí, a... falta, sí, sí, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. daría pues, casi si... para, para más si para alguien más, de los que nos está escuchando quiere aportar su granito de arena no tiene nada más que escribir, no, Nuria ya está, no pasa nada y Ide... claro, eso, eso iba a decir que nos escriban al alformularioideasdelnegociopodcast.com/contact y, y ya está. Que les ha parecido Eso es, eso es. Pues Bueno, sería pues aquí, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? <risa> eh, la semana que viene más y mejor. <risa> Un saludo. Perfecto. Chao, chao. Muy bien. Bueno. Pues chao.